adelante Mauro Radial. Hello, bienvenidos queridos radioescuchadores al episodio número 33 de Incompetencia Radial, <coughs> tu hora de jugo semanal. ¿33? ¿33? ¿Por qué 33? ¿Qué pasó con el episodio qué, número 32? ¿Ah, sí, tú quieres que ponga aquí la situación? Por supuesto. Bochornosa. Después bueno. vamos a hablar de mi apodo. Ya. No, bueno, en este capítulo 33, como bien dijo Mauro Radial Porque el número 32 Lo grabamos la semana pasada Pero, como se pudieron Entrar a través del blog Yo, yo, personalmente Tomé ese capítulo sin querer Lo lancé a la papelera del reciclaje Y reciclé Se fue Se, se fue. fue, sin avisar Como lo iba yo a saber Uy, podría hacer una canción con la semana? Se podría hacer. Me a dejar el número 32 <risa> Acá los teoristas de la conspiración de incompetencia Radial piensan que esto fue a propósito porque Ignatz the Mouse encontró que yo había demostrado demasiado mis habilidades verbales ¿no? y que lo había humillado, lo había opacado. Eso es lo que pasa. Jamás, jamás podrás opacarme. ¿Hola? Estaba un poco lejos, perdón. Estaba en el otro extremo de la cancha. Eh, sí, pues, así que un saludo a toda la gente que nos esperó una semana extra. Un saludo para ellos. Un saludo, un abrazo grande. Oye, vamos... Casi a todos la... se rieron de nosotros. ¿Ah? Casi todos se rieron, nos tiraron talla y todo eso. Lo único que mostró un grado de dolor por no, por haber perdido en competencia radial fue PMH. Sí, lo extrañó. Lo extrañó. Parecera... menos que desee, una ironía. Sí, claro. <risa> Pero bueno. Bueno, tenemos música de fondo. <risa> oh. <risa> ¿Qué pasó? Ahí hubo. Ah, ya, muchas gracias. Eh, sí, es que un poco más cultural, de es un poco más intelectual elevado, así que no van a escuchar música. de ¡No! ¡Qué desagradable! Oye, podríamos ¿Cómo? dar las direcciones, que una cosa que extraña al público. sí, si nunca hemos dado la dirección, ya démosle. Ya, el puro blog incompetenciaradial.blogspot.com punto punto El correo incompetenciaradial.gmail.com Y en el blog pueden encontrar a qué hora nos transmiten por zoomradio.cl y de cultoradio.com y en podcaster.cl también. Que no nos transmiten. Así o sea, no pueden ver los horarios. Hay, ahí lo ven en el. Pero ahí está el link. Mira, lo dijimos todo al tiro. Ahora a lo mejor nos van a dejar de transmitir en todas partes, pero bueno. Oh. Es el costo de la fama. Ahora fama, po. Oye, vamos a ir con la música ahora, porque yo estoy tomando té como los ancianos. Hola, sí. Anciano. No, ese no soy yo, ese es Mauro. Yo tomo mucho más de centro. Ya, pues. Vamos a escuchar una canción de la banda Cake. Que recordarán por sus exitosos singles Never Dare Never del, Dare Del comercial de Nescafé Claro Nescafé ¿Cómo era? No, no, no, salió el... No llegué al tono, nunca llegaré eh, <risa> O por su muy bizarro cover de I Will Survive También También Ya, este no es ninguno de esos temas Este tema se llama Alphabeta Parking Lot Ya <risa> Standing in the Alpha Beta parking lot Watching the sunset I'll never forget Watching all the reds and oranges slip away Amigos míos, bienvenidos a mi podcast, ignatthemouse.blogspot.com Buena, güey <risa> Escuchábamos a Cake con la canción Alphabeta Parking Lot Después escuchábamos a Amy Winehouse con la canción Just Friends Y ahora de fondo escuchamos a Jurassic Five Muy buena Muy buena, el disco este me fascina porque yo cuando era joven lo no he escuchado mucho Ahora ya no, ahora tomo té Oye te acuerdas de, de lo que íbamos a conversar ahora? Ah, no, pues no no no me acuerdo de qué íbamos a conversar en Tampoco. No, íbamos a hablar de. Está el <risa> Oh. <risa> Están dos cosas. Oye, bueno, chá, no, no sé que no, si sé, no, estamos viendo si nos sé. si no acordamos, si no acordamos. <risa> Bueno, primero que todo este el capítulo 33. Como ya mencionamos, no debiera comer yo cuando estoy hablando de vosotros. Una falta de respeto a los auditores. <risa> y el gorro se sortea hoy día Pero Pero eh, Porque como se, se se votó el capítulo anterior Ahora este no es como el 33, este es como el 32 Entonces la próxima semana sí que va el sorteo Sí, po. Sigan participando, una semana más de participación sí, lo, lo que pasa es que dimos una semana más de plazo porque habíamos En el capítulo que alguien votó, no vamos a decir quién es Gennady de Maus y, ¿Y Habíamos <risa> <risa> mencionado que hoy día era el sorteo y toda la cuestión La otra razón es que Ignatz the Mouse todavía no lo empieza a customizar porque Ustedes saben que es un maravillosísimo gorro customizado por Ignatz the Mouse ¿Ah, sí? Sí, con sus ¿A virgenes oye? manos Ojalá que la persona que se lo gane no tenga la cabeza muy grande <risa> A verdad hicimos unos test de prueba y no... Y no, no se preocupen, se... nosotros somos cabezones Sobre todo uno de los dos. Podríamos hacer una encuesta con eso. Adivine quién es el cabezón de Incompetencia <risa> Radial. Sí, podría ser. Ah, caché también que hay gente pidiendo gorros. El jefe de Zoom Radio quería un gorro, a cambio de un gorro de Zoom Radio. Zoom Radio. ¿Y igual la respuesta? ¿Mm? Yo no soy del comentario creativo del concurso. No, pero si no No es que eso sería por fuera porque el concurso está allá. ahí. A menos bueno. que él quiera participar. Sí, puede participar. Claro. ¿Puede participar? es otra cosa. Para participar, tienen que hacerlo a través del correo www.incompetenciaradial.gmail.com Así es, y el, tenemos segundo lugar también, ¿ah? ¿eh? El que se gane en segundo lugar se lleva la toalla de Mauro, que usa todas las mañanas para secarse. Ajá. Sí, pues. Así que ahí la gente está entusiasmada. Es, es un plus. <risa> sí, pues, y ahí la lavan y se la devuelvan después. Eso va a mirar lo, la cantidad de concursantes, <risa> estoy seguro. Así las cosas, ¿ah? ¿eh? Oye, qué bueno, la música que escuchamos. Jo, jo, jo. ¿Qué pasa, Mauro? No, ah, pues... Pero es que tú tú, ¿sí? no, tú, que, tú, que, tú que yo soy el conductor del podcast. Ah, ¿no? No. Sí, pues... ¿Ah, sí? Usted, usted es el conductor. No soy sea, su invitado, recuerda. Siempre dicen lo mismo, ¿no? Ah, ya sé, pues... Mauro Radial. ¿Qué significa eso, güey? ¿Cómo es Mauro Radial? Es tu abuelo, güey. ¿no? no, pues, güey. Este ya es... ¿Cuántas veces he dicho esto? <risa> Ninguno salió al aire. No puede ser. Pues, ¿eh? Yo que dedicadamente inventé un apodo, pero... Excelentísimo para usted. Ignatz the Mouse. Es horriblemente feo. Es excelente. Yo lo uso hombre. nomás para no dar mi nombre real. Y además, es un homenaje encubierto a ese gran cómic surrealista que es la gata loca. Donde aparece Ignatz a quien, the Mouse. Que nadie conoce. Oh, muy bueno. De George Harriman. Muy recomendado por Mauro. ¡Cómprenlo! <risa> ¡Cómprenmelo a mí, que tengo como mil en la casa! Mauro, ese cómic, yo creo que nadie lo conoce. Había un mono animado. ¿Y? De La Gata Loca. Yo lo veía. Era bueno. ¿Cuándo es? No, lo no sé. 6 <risa> millones de años. Deben ser los primeros mono animados que existían. <risa> ya, bueno, te vamos a inventar otro nombre. Un apodo bueno, con... Mauro en competencia... Oh, Ya, yeah. ok. Ya, yeah. bueno. Eh, ¿Qué hacemos con la música entonces? Sí, Mientras pensamos algo, un nombre para ti. Ya, vamos a escuchar una Mauro Una novedad. Uh, eso me gustó. Mauro de Maus. Ya, todos Mauro de Maus. Ya, bacán. <risa> eh, vamos a escuchar una novedad. Mira, nos vas a golpear aquí con una... No, no, una nueva, no, no, no, que no, no, es que no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, the no, no, <risa> Si <risa> sí, yo lo conozco así Si sí, yo conozco gente que lo conoce así también ¿no? <risa> Muy mal, muy mal, no debería conocerlo así La cosa <risa> es que la vocalista De Siuxi Ande Manches La joven llama, vocalista Claro, tiene 50 años ya uh -huh. Siuxi Siux Lanza su disco solista Ya lo lanzó Acá, a Chile, llegaría a mediados de octubre, al parecer. ¿Y qué tal está el disco? ¿Lo escuchaste? El disco está bueno. Man. ¿Ah, sí? Está bueno. No es, ¿No es un mal retorno? No, no es un mal retorno, porque ah. es como... A mí me parece como bastante actual. Además hay que tener en cuenta que como que la música actual está basada en la música que hacía esa gente en esos años. Sí. ¿Cachai? Entonces... Pero ¡Qué gran pero no... análisis! ¡Uh, eso excelente! ¡Qué Pero no, no se queda como pegar en el pasado, en la onda post-punk... Esto sería como post, post, post, post, post, punk. Está con guiño a lo industrial, como cositas así, no, está bueno. ¿Ah, sí, como Nails? No. Eh, eh, bueno. <risa> con cositas más o menos electrónicas. Pero no, o sabes que no, no es una cuestión así como muy encasillable. Yo, no, la verdad es que lo he escuchado poco también. Ya, pero así que vamos a escuchar este. No, no sería mucho un adelanto, pero ya, digamos adelanto de Six y Sioux con la canción. Un retraso. Un retraso. That, Here Comes That Day de su disco Manta Ray Manta Raya, dedicado al cazador de cocodrilos de la canción <risa> Baila, bailando ah, sí. por bueno. el interior bueno. The Sounds. The sound. Bueno. Sound. Sound. <risa> Estamos escuchando a Siux Se te a... Se a... No. <risa> <risa> <Y> escuchamos a <risa> <risa> Eso es con la canción Here comes that day. Dei su nube dios, comanta right? Here comes the sun. Y despues escuchamos a Fugasi. Sí. Con la canción latest, this is grace. Pero muy bien, el maestro del lenguaje. Mauro Radamaus. <risa> <risa> Esto bueno. Radamaus. Ragamuffin. No, ah, no me quedo no. arriesgar a, a lanzar un concurso donde pongan nombre, pongan el nombre a Mauro. Por qué no? Eh? Por que no? no? porque despues en los baños va a aparecer así como... <risa> Oye, hablando de sound, sound, sound ¿Eh? estaba viendo la otra vez vía X yeah. y, y vi que ahora debutó un nuevo programa en nuestro canal favorito aquí, muy amigo del programa vía X que se llama Bang, yeah. que es de sí. reggaetón ah, si me, si me de eso Y que anima una de las ex mecano, la otra no sé No sé de dónde salió A lo mejor también Creo Yo que no me dijeron que de Mecano ¿Ah, sí. Alguien me contó sobre sí. eso O sea, es bueno esto demuestra que la gente de mecano tiene la capacidad de crear proyectos propios. Igual yo, yo felicito a Vía X por darle espacio al reggaetón que lo necesitaba en la televisión chilena. Esas, esas novedades hacen falta en la televisión. Así que un aplauso para Vía X. Yo creo que se lo merecen. ¿ah? Yo creo que la mente de Franzani estuvo detrás de todo esto. Ignacio Franzani. Fotocayo. ¿ah? Y ex compañero de colegio. Sí, <risa> ¿verdad? ¿verdad? ¿verdad? Bueno, no, pero increíble, un, un, un, horrible el programa. Yo creo que Mecano era mejor <risa> eh, eh, a ese nivel anda. Mira, y las la niñita saltando así como en la época de interferencia cuando salía la Laura no sé cuánto con el Joani Laura total. ¿Se acuerdan de eso? Claro. Ahora están haciendo lo mismo, pero con reggaetón y saltando y todo, y como que y como que el zoom ahí a la, por, por debajo de la falda. ¿Qué onda? Hablan de la historia del reggaetón, hablan de no, la banda, o todo... No. Tengo... Bueno, videos? La verdad es que yo no lo he visto. <risa> no, yo, yo vi un, una parte, pero no, estaban presentando un video, era como... No, no sé, no creo que hablen de la, de la historia del reggaetón, Mauro. No sé, tan ah. ambicioso. Pero bueno, así es la plaga del reggaetón. Cada vez estoy más contento de haber dejado de tener cable, man. Al principio estaba triste, man. Hay cosas que echo de menos del cable, pero... No sé, ¿tú? ¿Cómo qué? ¿Los partidos de fútbol? Por supuesto. ¿La liga italiana? El CDF. <risa> <risa> eh... No, pero después de que me contaste que los hermanos Copano tenían un programa en, en vía X, Es verdad. Y ahora... ¿Qué tienes con los hermanos man? Copano, tú? Son geniales. Son la ironía, son como de irreverentes. Irreverentes, weón. En realidad, Vía X va, va por buen camino. Bien, dos pulgares arriba por, por Vía X. Eh, Ya, así nomás con la plaga del reggaetón. Nosotros la otra vez conversábamos de eso, que onda, que vuelva... Tiempos pasados, weón. Pero pasado por mejores. favor, que vuelva la cheta, Que sí. vuelva el sound, weón. Sí, esa fue la cronología, ¿no? Antes del sound que hubo... Antes del sound y la bailanta eso, ¿qué, qué, ¿La bailanta? ¿qué? ¿Qué es la bailanta? La bailanta, pues. Es sound, es lo mismo, es lo mismo, hermano Pero antes de eso, ¿qué hubo? Sistemáticamente nuevos estilos de el música ritmo, y de ritmo. baile El, el ritmo, ritmo de del verano, voz, tal general también y todo eso Claro Hubo haber sido un precursor del, del reggaetón como lo conocemos Sí pero, pero también, pues era un loco, ¿cachai? Si no, era, de... no era como una movida Claro, es que no era la movida, eso es la... Esa es la eh extraño si ustedes se acuerdan de que hubo antes de la bailanta y el ¿cómo se llama? ¿Cómo sound es? Sound el Sound oh, ahí, Sound si sí, eso me tocó en el colegio lo viví yo ya vamos con el grupo Pop-Up con esos que se te abren en internet cuando quieres bajar a luz? o esos libritos que se levantaban figuras cuando Ah, se, se llamaban Pop-Up eso. esos son los Pop-Up eso le da el nombre eso el, le dio serio? el nombre a las ventanitas que tuve ese dentro. internet Mira, este hombre oh, ¿cuánto eso, sé de tecnología? nos vamos con pop -up. incompetencia radial tu podcast tecnológico con la canción China's Burn que la raza caucásica debe dominar el mundo Oh, estábamos al aire Así es Estuvimos escuchando, Mauro Pop-up Con la canción Chinese Burn Y después Ignatz the Mouse Escuchamos a Bitman. y Roban Un grupo chileno, ¿no? Así es Comenzaron por... como dúo, siguen como grupo Y ahora El Toto no sé qué que es toto 3. El DJ Beatman ¿Ya? Eh, sacó hace un poco tiempo su disco de solista Que han sonado unos temas en la radio Oye, vamos a tener una transmisión secreta la próxima semana eh, oh, En vivo ¿Lo dijiste? Ah, ¿sí? ¿Ya no, es Mentira, no. Sea, ya no, no, entonces olvídenlo lo que acabamos de decir <coughs> No revisen el blog en la próxima semana eh, La música <risa> Naturalmente <risa> nacen los temas aquí en la <risa> Radial Pero por eso quedan tan bien, después englobamos muy bien las ideas. Nos estábamos hablando antes del de H, del reggaetón y todo eso. Y lo que me lleva a mí a pensar... ¿Qué es lo realmente importante en la música finalmente? ¿Importa una buena ejecución? O oye, lo que importa es cómo suena y cómo lo sientes. ¿Comprendes? Yo creo que depende de la persona. Muy bien, damos por Sanjá. <risa> Esta discusión... ¿Viste? Así, así me gusta, así deberían funcionar las cosas en el país. Muy bien. <risa> no, expláyate, hombre. Muchas gracias, te muy amable. Traje. Entonces, <risa> decíamos. Eh, que no sé, depende de la persona. A mí me, me influye mucho lo que me hace sentir una canción. Ya, aunque que suene me... un poco. No, o sea, de hecho hay muchas canciones. <risa> hay muchas canciones que uno sabe que son malas. Que no tienen una gran sí, ejecución. ¿Mm? Pero que te gustan, pues. Te ¿Sí? hace sentir bien. Te hace vacilars. ¿Ya? ¿Qué onda llegó Stomp? Chumple. <risa> Adelante. Gracias. Eh, claro, te hace... Y en cambio hay otras canciones que uno sabe que técnicamente son excelentes. Man. Que, no claro. sé, pasa mucho en, en el metal, en el, la música así como más... Power Metal, Speed Metal, man. no sé, ya no sé cómo se llaman esas corrientes actualmente. El Metal te... nomás. El <risa> Metal... Onda, donde los locos son secos Son sequísimos Son secastrísimos Secastrados Y a mí en lo personal no me gusta tampoco Por ejemplo, no sé, vosotros que pensáis de Apocalíptica, ese grupo norte ¿Lo no de no sé, son, Claro que están con violines, chelos y cuestiones donde hacen cover de, de no, otras cosas Banda de cover, mula Punto. <risa> no, Pero más allá de eso, allá de eso La música ya Yo no he que escuchado lo, mucho Encuentro que está bien, supongo, pero, no me, no, me pero no, no, no, no me gustan. Es que eso es lo que pasa. Eso, eso es lo que te digo yo. O sea, los locos son secos, claro, son de conservatorio y toda la bola. Son expertos en sus instrumentos, ¿Mm? pero a uno no le gustan. Por... Es verdad. Por ejemplo, Mauro acaba de decir en el segmento pasado que no le gusta el reggaeton. Sin embargo, le gusta M.A.G.A. -E claro. Pero ¿quién entiende a Mauro? Nadie. ¿sí? Así que todos ustedes, si les gusta escuchar lo que les guste, da lo mismo. Y si alguien les pide explicación y les dice, oye, que es malo, eso no existe realmente. Oye, no. que, porque por la general la gente que dice que la cuestión es mala, tiene cero conocimiento técnico. O sea, como, sí, oye, qué es que es mala la cuestión, chichirle malo, como que esa cuestión. Ah, cuya el pollo fuente, nada que vemos. Y no saben, no saben no nada. Sabe nada po. No, así es. No, bien. de hecho, la gente que tiene algún conocimiento musical... Súper poca de bucachos. Son... Sí. Bueno, la conclusión es que hay que asesinar a todos. Hola. Vamos a escuchar... Yellow Fever. Con la fiebre amarilla. Ah. En Incompetencia Radial. your head on my shoulder When the soldiers come for us I'll lay my hand on your belly I promise Kiss me once to forgive me Curl your toes around my face Cero. Yo soy Fernando Villegas, estoy acá con el gordo barbón de lentes, no sé cómo se llama ese Gordo barbón de lentes, viejito pascuero. Tenemos delay. <risa> ya. Pues sí, este es nuestro segmento, opinión, opinión en incompetencia real. Estamos escuchando a Yellow Fever, con el es que canal de gallo, Psychedelik. <risa> después escuchamos a Jeremy Wormsley. Wormsley. Todos wow. los nombres difíciles que trajimos. Jeremy. Maldita sea, con la canción I Promise. <risa> ya listo, muy bien Mau ya, uh. muy bien Mau, está, está graduado muchas gracias uh. con tres fotos de vergüenza Muy bien. quiero decir un, un comentario respecto a la telenovela de Canal 13 la encuentro horrible horrible, porque encuentro lo más ridículo que hay que un hombre se convierta en mujer o sea, es ridículo o sea, si querían hacer más entretenido que fuera Gonzalo Cácero, una cosa así Pero eso. no tendría ningún cambio no, no. un poquito ¿cuál sería el giro? se convierte en militar ahí teníamos un... no tení un... bueno no, eh. pero o sea, ya vi yo la película en que el nieto esto, esto es un déjà vu el nieto que se convertía en el abuelo ...quiere tú decías que el nieto cumplía 18... ...y el abuelo, abuelo cumplió 81... ...y les caía un rayo... ¿no? ...no, no sé qué pasaba... ...les bueno, cambiaban las velas y no sé qué bolas. ...claro, una tontera así... ...y al final el, el abuelo terminaba convirtiéndose... ...en el nieto y el nieto en el abuelo... ...pero con el mismo cuerpo... ...después también está el caso de una película... ...que el niño se convertía en la mascota... ...en el perro... ...muy ridículo también... Y, y de mujer también, creo que había, había una, una, una hermana, que la hermana chica decía, ay, yo quisiera ser como mi hermana grande. Y puh, al otro día eran... Entonces ya pareemos. Y había una de... Creo que el loco, el gigoló el... americano. ¿Cómo se llama el loco? ¿Cómo se llama esa película? ¿Sí? No sé, yo no voy a ir al cine. Qué, un gigoló no sé qué cosa. ¿Ya? Que... Bueno, el actor, que se transforma también en una locación de como Lollipop, ¿cachai? Lollipop, las chicas populares, Lollipop, ¿cachai? Y esa es más nueva. ¿Ah, sí? Claro, de hace, de hace dos años atrás, una cosa así. Pero bueno, Escuché. eso demuestra que ya existen ya suficientes, porque me vienen a directamente esta mentira. Y lo, lo, lo, lo... bueno, para toda la gente. <risa> Pero había escuchado algunos comentarios que decían... No, es súper buena, y qué buena la novedad, sí. La novedad <risa> No sé ¿qué Es que es novedoso Para las teleseries chilenas pum. ¿Dónde está la creatividad? pues? No, sí, ah, en ninguna sino... parte Pero está en Chile pues, bueno, ¿Qué crees? Y verás Como quieren En Chile Al amigo A la idea al... Cuando es extranjera Eso es verdad Eso es verdad eh, Oye A todo esto Esto Ignacio dijo Que era un Déjà vu Porque en el capítulo 32 Hablamos sí. de esto Sí, yo también Quise comentarlo Así que llegó Me parece a muy bien like. <risa> Me <risa> parece muy bien Eh, pero en la oportunidad pasada no habíais visto ningún capítulo de la T-serie, ¿ahora? Tampoco Ah ya yeah. No, vi como la mitad del primero digo. También, yo ahora vi una parte sí. Ah, ¿viste también? Sí Ah, pero qué bueno, Increíble. te gustó Me encantó, güey oh, Es la idea. mejor actuación de Blanca, Blanca... Levinsky Blanca Levinsky no, no salva a nadie Oh, qué desubicada mm. Mentira, es... Mentira, un saludo a Blanca Levinsky, que me cae muy mal Estuvo todo... bien, estuvo bien, la Blanca Levinsky Yo encuentro que actúa bien. Eso. Sí, actúa bien. Cuando he conducido programas de música no le he pegado tanto, pero... <risa> sí, yo he escuchado mucho <risa> eso. No, ¿Pero, pero actúa pero, bien, pero, actúa Sí, bien. bueno, aquí, Sí. Ya, pues. Voy, voy, voy a tomartecito. Ese fue el momento de crítica. Sí, pero una crítica constructiva, como siempre nosotros queremos construir. Soy bueno, Yolanda Montesino, estoy acá con Ítalo Pasalacua. la <risa> Me tiró Martín, aquí. Bro. No, no pasa nada. Un Ítalo muy sí, pero amigo. Pero Gacha, yo me transformé en mujer, pues bueno ah, oh, qué original la idea, podríamos hacer una teleserie. Uy, sí, sería un gitano. Es una mujer muerta. Sería un gitano. <ríe> Esa sí está buena, pues bueno. wea. <ríe> oh, Yo ¿qué? me transformé en Yolanda Montesin. Oye, <ríe> un saludo a toda la familia de Yolanda. Esto demuestra que no tenemos tema para variar. ¿Hay alguien más aquí en pelear? No. Ya. No. Se acabó el programa por ahorita. <ríe> Muchas gracias por habernos escuchado. Oye, Pellado, estoy está reclamando que nos estamos extendiendo demasiado? Sí, pasemos a la música entonces. Vamos a la música, pu. ¿Qué vamos a escuchar en Nuts the Mouse? Eh, vamos a escuchar a este grupo nuevo, muy novedoso, increíble, yo promete mucho. Ah, anótenlo, anótenlo. Trash. Trash. Chuta. Trash. Fashion. Con la canción It's a rave, Dave. Alright Dave So where is this place anyway? Well it's in a secret location You just got ring this number Right, and who's going to be there? Well I don't know So what's it all about then? It's a rave day It's a day It's a rave day, it's arrived day Just saw some people in a room Spreading love and listening to tunes It's arrived day So what do I have to do then? Just have a laugh and stand around Hold your head round up and down Stomp your feet upon the ground To the kick drum as it sounds Throw your hands up in the air And maybe give a little cheer Go to the bar and get a beer Go speak to that dude over there And then my friend will sort you out What Reeves are about hey, Dave See that bird over there She's proper nice Definitely wants it too I'm gonna go over there Dave What you reckon mate Dave Dave Dave Yeah what's the matter Dave uh, It's a rough day, it's a rough day, it's a rave day, it's a rave day. Just saw some people in a room, spreading love and listening to tunes. It's a rave day. So what do I have to do then? Just have a laugh and stand around. Bob your head round up and down, stomp your feet upon the ground, to the kick drum as it sounds. Throw your hands up in the air and maybe give a little cheer. Go to the bar and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 Yeah whatever dive Yeah whatever dive Estamos al aire Hola, ¿cómo están todos mis amigos, auditores? ¿ah? Un saludo para todos ustedes Que nos escriban tanto en el blog ya, pues. Y al correo ¿Ah? Y al correo, correo sí, el... gmail.com participen por el gorro Un gorro. Al está, correo Está hermoso eh, Escudimos escudimo escugango <risa> A trash fashion A trash fashion con ¿Cómo? la canción It's a, a rave Dave ¿A ti se te corta el audio? O soy sí, yo? Yeah. se me corta el audio Y luego estuvimos escuchando a DO con la canción Track 10. Eso fue entonces, estamos empezando a despedir. Como no. indica la música de fondo, DJ Artritis. Ahí mira, Muy siempre bien. Ahí tiene tan atento. Entonces te. Tenemos... ¿Está atinando qué le habrá pasado esto? No sé. Llegó más despierto después de las <coughs> fiestas patrias. Se viene el feriado 15, por si acaso. Oh, ándale, cabrón. Yiii. Yeah. Entonces ya, tiene, empezamos con el segmento nuevo este. Nuestra nueva sección. Me gusta. Pero me asusta. Tan, tan, tan, tan. Ya. Yeah. ¿Qué nos va a acompañar esta, esta ocasión? Estimado Mauro. Como recordarán del episodio número 32. No, no, no recuerdan nada porque no lo tuvimos. Yeah. En el episodio número 31 empezó esta nueva sección. Que se llama Me gusta pero me asusta. Que son canciones que... No tiene mucha cabida dentro de la programación de Incompetencia Radial, pero que a nosotros nos gustan de todas formas. En esta oportunidad vamos a escuchar un tema de Feynum no More. ¿Pero qué, por qué rayas esa basura? Oh, Feynum no More es una de las bandas <ríe> favoritas de Gnats the Mouse, por si ustedes no lo sabían. ¿Te acuerdas que yo tenía poleras de Feynum? No Recuerdo que tenías poleras tenía un de Fade un Polerón no More. también. Del, sí. ¡Oh, esos tiempos en que yo era metalero! Ma, ¡Qué lindos días! De hecho, Feynum no More fue la banda que acertó esta... <ríe> Fea amistad. Es verdad, como comentamos en el capítulo 32. El capítulo sí. perdido. Sí, porque yo estaba paseándome por los pasillos de nuestra alma mater. Y, y ahí andaba con mi polera y Mauro dijo, ¿te gusta Fate Humor? Ahí se formó esta amistad, lamentablemente, que nos tiene ahora haciendo un podcast. Lamentablemente. Y presentando ah, a Feito Humor. Creo a Fade que no te, humor. Creo que se acabó el ciclo. No te veo más. ¿Ah? Se cierra el ciclo con esta canción entonces. Oh, ¿verdad? <risa> no, no. No nos vemos mal. Excelente. Excelente. Sacamos en competencia real también. <tose> bueno. ¿Y qué vamos a escuchar de esto? Vamos a escuchar un tema que aparece en un EP. Uh -huh. eh, este tema es en alemán. Pero ritmos y... como medio soviéticos. Tú decías que sí, que tenía un ritmo medio soviético. Pero si Alemania y Rusia lo es lo mismo. Es lo todo mismo. Todos comunistas. Eh... <risa> Bueno, este P del cual hablo, que se llama Songs to Make Love To, Ajá. Eh, me aparecen tres temas más, de los cuales ninguno es original. Todos son, son covers. covers Aparece verdad. el usadísimo Easy, original sí. de The Commons, escrito por Lionel Richie. Uh -huh. Aparece Let's Lynch the Landlord. Let's de Lynch the Landlord. Yellow ¿O oh, se va el tema? No, no. de Yellow Biafra. Vamos a retrasar. Para su banda Ted Kennedy's. Death Kennedy Y Midnight Cowboy. Claro. Para la banda sonora de la película del mismo nombre. Sí. Dos covers. Este no, este es el único original. Ahora, y no sé por qué es una célula en alemán. Así que ahora vamos no sé a escuchar a Phenom no, More con la canción Das Chusenfest. Sí. Y nos despedimos. Songs to Make Love To. Y eso sería, bueno, hermano. Se acabó el capítulo 33. Recuerden, la próxima semana es el sorteo del gorro de Incompetencia Radial. El gorro, Stem participen, se están cerrando ¿Qué? las participaciones. <risas> Excelente. Ya, ya Chao. Chao. No. Sėdinčių ir berizvinų.